Y、los mejores sonidos para tus oídos. Zona 69. Entrando s s t á e en una zona diferente, la música empieza a sonar. El ritmo se apodera de ti. Tú, tú te dejas llevar. La música se mueve. Zona 69, Zona 69. Bienvenido, bienvenida. Hola, a todo el mundo. Bienvenidos, b i e n v e n i d a s a Zona 69, este programa que cada semana hacemos y colgamos aquí en este blog. Que tú puedas visitar todos los días cuando tú quieras y escuchar cuando tú quieras. Aquí te ponemos los mejores temas, ¿ok? Raúl f e r n n á d e z Bueno, eh, está n e Bueno, por aquí todo bien s í la luz en verde el player cargado s í sí por aquí tenemos a carlos tin a oscar j garcía d a viqueta d y mucho más así que no te muevas tenemos mucho para d a r t e en el buen sentido e h temas como este son por aquí o, por ejemplo este otro Ya has visto, todo buena música, así que quédate por aquí. La zona, La zona se mueve contigo. Zona 69. La música se mueve. Atención, abre bien tus orejas porque esto te va a gustar. Aquí está Cardo s í n junto a Electric Nana. Esto se llama LED The Way. Lo escuchas primero aquí en Zona 69. Así que abre bien los oídos y tus orejas. 俺が喋ってくれたのに、俺が喋てくれたのに、俺が喋てくれたが喋たてがに、のくに、れがってがのがたに、が ってまずこっちも子はまぁ、LED で、おい。 c a Racín, uno de los productores más importantes del país, que tiene su propio proyecto para hacer un disco. El tío ha hecho una página web, se llama elplanbe.tv, elplanb t v l l p a n b y el tío va colgando una base cada semana. Cada mes, que diga, cada mes va colgando una base rítmica y la gente puede subir sus vocales, su música, su instrumental. Y el tío va seleccionando, y así es como se ha hecho este tema: Lend the w a v e junto a Electric n a n a Carlos, sin que bien suena esto, que bien suena. Bueno, muy a t e n t o todo el mundo a esa página web, a elblame.tv, porque ahí va colgando muchas cosas, muchos vídeos interesantes. Va a viajar por、eh, todo el planeta, se podría decir, para grabar los temas. De ese disco, un disco que va a hacer Carlos i n Y este es el primer tema que ha surgido de esa colaboración mutua entre Carlos i n y la gente. Este pedazo del LED de w h i t que suena muy bien y que escuchas primero aquí en Zona 6-9. Saludar a todas y gente、eh, que nos está agregando, que nos mandan sus comentarios a través de 20. Dice menudos pepinazos de canciones tremendos. Un besazo, dice Lauris Miguel Rodríguez. Dice: Me encanta tu música. Virginia Casado dice: Me gusta. Tienes estilo. Siga así. Gracias, gracias, Virginia Joaquín García. Dice: Qué máquina sois. Fran Rey dice: e y hey. Fran, un saludo para ti. Silvia Rubio dice: ¿Me puedes decir algunos de los títulos de las canciones que ponéis, por favor? Bueno, Silvia, yo te lo he dicho, pero tienes、eh, la página web w w w l a m u s i c a s e m u e v e n e t a tu disposición con todos los títulos de las canciones, ¿ok? Bueno, gente que nos está agregando por ahí, que nos manda sus peticiones: Cristian Calvo, Leonardo Trinidad, Elena Carpe Diem, Elena Carpe Diem, Héctor Castro, Marcos Ibero. josé más a r i t a juan y mucha gente que está ahí al otro lado escuchando gracias a todos gracias de veras gracias eh, por estar ahí bueno nos podéis agregar al perfil de raúl fernández en 20 buscas raúl fernández en 20 pon atentos por favor Y nos envías ahí tu petición o también en z o n、eh, a 20.lamusicasemueve.net o en facebook.lamusicasemueve.net. Ok, ahí tienes nuestras redes sociales y nos escuchas pues aquí en zona 69.lamusicasemueve.net. Vamos a por uno de David Guetta junto a Rihanna, bien acompañado el tío. Who's that chick? Así es como suena lo nuevo del productor más internacional, David Guetta, aquí en zona 69. ¿Y tú qué nos cuentas? Ahí tienes el 20 y el Facebook para comentar lo que quieras. Bienvenido. 6-9 Mira, aquí llega un proyecto que me ha gustado. Solo por el nombre, me dice mucho: j u l i e t t a Esto se llama Vertigo. Keep your l i e s t t r i g h t your l i e s t t r i g h t don't say it a i n t so. The w o r d s you say spin me like vertigo, vertigo. Can't keep your l i e s t t r i g h t your l i e s t t r i g h t don't say it a i n t so. The w o r d s you say spin me like オスカル J。 Óscar J. García. 69. En cualquier momento. En cualquier lugar. Zona 69 se mueve contigo. センタイナ e ーションはセンタイナメーションはラミューシカセモデルポントネト Experience than moves you can't ignore. But something about this beat that's got me hooked. Come over here and take a closer look. Cause I can't get enough. I can't get enough. I can't stay on the ground. Whoa, I can't get enough. I can't get enough. This is taking me now. It's taking me now. I do this just for kicks, just for the thrill. I got this high without taking a pill. This groove has got me way over the sun. I'm dancing like I am the only one. Cause I can't get enough. I can't get enough. I can't stay on the ground. Whoa, I can't get enough. I can't get enough. This is taking me now. t a k e me h o m e